Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AN750. Primero los llevo al cine y después les presento a quienes están en esta mesa. Quienes van a, a, de alguna manera, darnos una mano para contarnos qué es lo que vamos a ver a partir de esta noche en la cartelera porteña. serán e su país, pero acá es así. No nos gustan los cobardes. No es criollo, no es pampa, pero se lo ve sano. Se llama Japón. Andamos buscando a Saigo. El legendario Saigo Takamori. Esta noche se estrena en Buenos Aires s a m u r a i de Gaspar Schueter. Gaspar, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, muchas gracias por, por este espacio.、Che. No, no, por favor, y totalmente metido en esta historia desde que recibí la primera gacetilla para poder este, tratar de saber algo más de esta película que viene con tan buenos ecos desde su estreno allá en el, cine, en el Festival de Cine de, de Mar del Plata, cuando se expuso ante. La crítica y salió de allí repleta de, de aplausos, y fundamentalmente por lo que significa el choque de culturas que de alguna manera expresa de principio a fin este, tu película. Pero primero quiero saludar a Jorge Takashima, que está aquí en la mesa, que está acompañándonos en el estudio, y entre los tres vamos a armar de alguna manera lo que va a ser este, la venta para que la gente vaya a los cines, apoye una producción nacional como debe ser, porque en esto de. De los estrenos siempre hacen falta los números para la permanencia. Bueno, todo lo que tiene mucho que ver con, con el estreno de, de una realización media en Argentina. Jorge, ¿cómo va? Buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Contento? Sí, muy contento, la verdad estamos muy felices. Hola Gaspar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué haces querido Jorge? ¿Cómo va? Es como que estamos a horas de la aparición, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Es, es un momento muy, muy intenso, muy emocionante, porque bueno, es el, el broche, ¿no? Es ahora sí empezar a cerrar el ciclo. Como vos decías, estuve, estuvo en Mar del Plata la película y fue muy lindo verla por primera vez ahí. Pero bueno, la verdad del cine un poco es esta, ¿no? El momento en que uno la, la arroja ahí a la cartelera y, y a tratar de remarla día a día, que el público acompañe. La primera semana es. es Es muy difícil,、sí. a, veces, a veces pasa muy rápido y después de la primera semana no hay nada. Y bueno, tenemos、uh -huh. la intención de, de poder quebrar un poco esa tendencia y, y quedarnos todo el tiempo que sea posible. Gaspar, ¿cómo, ¿cómo nació el proyecto? El proyecto nació ahí buscando una película, buscando qué película de gaucho se podía hacer, qué película. En esa época que para mí es muy significativa, me gusta, me gusta leer, me gusta este, aprender sobre esa época. Y en algún momento, no sé cómo, cayó este meteorito en mi cabeza de meter un, una familia japonesa、uh -huh. en medio de todo eso y, y, como vos decías, hacer dialogar un poco esas, esas dos culturas que están, están separadas geográficamente, pero bueno, ponerlas ahí a, a dialogar y, y, y también ver Qué es lo que podían tener en común, n o más allá de las cosas que las diferenciaban, tenía la intuición de que haciéndolas de convivir en una misma película podían ir encontrando también lazos y, y puntos de contacto. r e c i é n hablábamos con Jorge fuera de micrófono, que se trata de un, un encuentro de esas dos culturas bien en crudo, n o teniendo en cuenta que estamos hablando del de país interior, siglo XIX. Y fundamentalmente,、eh, bueno, no es Buenos Aires, no hay, no hay puentes, no hay intérpretes, no hay nada, es simplemente comenzar a descubrirse en uno, en uno al otro, ¿no? Un, una familia japonesa y un gaucho de, indomable de campo afuera, de esos que, que, que solamente respetan sus sueños y de ahí en adelante ver qué pasa. Sí, esa era un poco también la idea, ¿no? Como que de golpe estos dos personajes, ta, Taqueo y. y Poncho Negro se encontraban ahí y no tenían un intérprete, como vos decís,、claro. no había un traductor, era arreglárselas, ¿viste? Y, y ahí, bueno, esos mal, también eso genera mal, malentendidos. Y yo pensaba siempre e el desconocimiento, lo que podía ser para unos gauchos que no es que nunca habían visto un japonés, nunca habían escuchado mencionar la palabra Japón, entonces、sí. este, todo, era, todo era extravagante.、Uh -huh. Jorge, por un lado,、eh... La, nuestra inmediatez, por ahí en algunos aspectos hasta nuestra superficialidad, y por otro lado, una cultura que hace de la profundidad、eh, una especie de qué sé yo, culto permanente, casi el aire que respira. ¿Cómo, cómo sabemos qué, cuáles eran las diferencias? Si eran demasiadas, pero qué, ¿cuáles eran los puntos de unión que la película redescubre? Podía v e r entre un japonés que llega a la Argentina en el siglo XIX y el habitante de las Pampas. Especialmente hoy estábamos este, en, bueno, no, en otra entrevista con, con Gaspar y, y, y se tocó un poco el tema de, de que había similitudes este, que hacen referencia un poco a lo que, a lo que era la necesidad de adapt adaptabilidad Japón.、Uh -huh. eh, pero a mí me queda siempre este, esto dando vueltas en la cabeza, lo que tiene que ver con, con, el, con el tiempo de cada país.、Sí. Japón es un país que、eh, en ese momento creo que atravesaba varios. Siglos、sí, ya de historia, Argentina estaba en sus comienzos, entonces、eh, también lo raro era encontrar este, los puntos de equilibrio en eso. Entonces,、eh, siempre supongo que este, en esta película, más allá de, de, de, la, de la creatividad y el maravilloso talento con el cual resolvieron un g u i o n que era en algún punto, este, en, en primeras líneas, algo difícil de resolver,、eh, lo, que, lo que hay es.、Eh, Yo creo e s es, es esto de lo que significan las necesidades básicas humanas de, de, de poder resolver el alimento,、sí. sobre todo. Y, y de ahí creo que bueno, este, han surgido un montón de cuestiones que hacen al, al, al, a las migraciones de las corrientes.、Eh, Gaspar y Fernando Reyera, que es el coyunista, sitúan esto en, en, en un momento de, de la Argentina que es, es bastante complejo. Eh, pero por otro lado, también para Japón, Japón este, deja de, de existir la casta samurái, y, y sí, hay, hay, hay una clase social que, que deja de, de tener este trabajo.、Sí. El samurái era un servidor, entonces, al ser un servidor y no tener, no tener a quien servirle, este, se encontraban en, en, en la n a d a pensando en el futuro. Como diría aquella película de Tom c r u i s e cuando llegaron los Winchester, <risa> se acabaron los samuráis、sí, no, no, con、samurai. algún emperador que. Que de alguna manera traficó con su historia y creyó que de esa manera, siendo occidental y dándole la espalda a su pasado, el tipo daba un paso hacia adelante. Se, se sumaba a este mundo que avanzaba al progreso y terminaba con su historia. Claro, en el caso de Japón este, hay un a fuerte arraigo en las costumbres. Este, la tradición está muy marcada y está muy presente en la sociedad. Este, lo sigue estando, más allá de toda la modernización que existe ahora, sigue estando. Y considero que en la Argentina también hay toda una, una, una vuelta en lo que hace a, la, a, a repasar la historia la y lo que son los d e s c u b r i m e o s Exactamente, esa palabra. Gaspar, ¿cuáles son los puntos de contacto entre Taqueo y, y Poncho Negro? Bueno, un poco como decía Jorge, Jorge, justo creo que mencionó algo que. Que yo lo pensaba cuando escribía el guión y después, ahora ya creo que lo tenía como olvidado. Un poco son dos, dos tipos que están buscando sobrevivir, ¿no? Sí. También, o sea, Poncho Negro viene sobreviviendo, es, es un sobreviviente, volvió de la guerra maltrecho, pero volvió y está ahí se las rebusca. Viene la de la guerra de la Triple Alianza. De la guerra del Paraguay, claro. Y bueno, en algún episodio un poco confuso, perdió los brazos del hombre, así que la tiene bastante complicada, pero. Evidentemente tiene sus recursos y, y sobrevive, aunque los recursos sean este, a veces estafar un poco a, a algún compañero ocasional, o, podemos imaginarnos el tipo de triquiñuelas que tiene que hacer para, para sobrevivir. Taquero, por otra parte, es todo lo contrario, es inocencia pura, es un pibito que, que apenas dejó de ser un niño cuando se va de la casa de su padre, un poco con, con una rebeldía típica de. De la edad, y a poco de andar se le termina la bolsita con provisiones que le armó la mamá y se da cuenta que la tiene complicada.、Uh -huh. este, a partir de ahí, encuentran, los dos encuentran motivos para, para seguir juntos. n o Y entonces, me parece que algo, algo muy interesante que se da es, es una relación maestro-alumno recíproca, donde, donde los dos van, a, van enseñando y van aprendiendo. A la vez. Sí, sí, es cierto. Yo estaba. Vamos a, a, un, este, a una sensación absolutamente primaria que apareció apenas me encontré con, con la primer a gacetilla. Y esa este, situación primaria me llevó a David Carradine, a Kung Fu y a un tipo que desde otro lugar, porque el tipo viene de China, pero que b a j a en San Francisco y se encuentra bueno, con una realidad totalmente distinta. Eh, esto es más o menos así, es decir, ¿cómo me largo a un lugar? A atravesar no el desierto, pero sí a atravesar algo que se le parece demasiado y no sé qué es lo que voy a encontrar. Claro, sí, yo,、eh, yo recuerdo haber mirado en las tardes de provincia, mientras tomaba el, el café con leche de la tarde, haber mirado muchísimas veces Kung Fu. ¿De dónde sos, Gaspar? De los toldos, provincia de, toldos. de Buenos Aires. Sí. Este. Y ahora que incluso que lo están dando en la televisión, medio yo como que ni quise mirar porque digo, a lo mejor la película que quiero hacer ya, ya, ya está hecha en, en Kung Fu, ¿no? En algún momento pensé. Pienso que la, la, la diferencia es que Kung Fu es un personaje que ya es poseedor de una sabiduría y ¿no? él se va enfrentando sí, con, con sus adversarios, con la sí, gente、bien. que se le va cruzando en el camino. Uh -huh. Y Kung Fu, bueno, ya estuvo en el templo, o sea, toda historia que prófugo, que también o la historia que esa es una diferencia. El otro está armando su vida aquí. En cambio,、justo. este, claro, es un aspirante a eso, le sí, gustaría ser、sí, sí. Kung Fu, es como, como cualquiera de nosotros、uh -huh. cuando fuimos niños y pensábamos que podíamos ser Kung Fu y jugábamos a Kung Fu o a, o a cualquier otro tipo de, de héroe así. Y Taqueo lo que va a descubrir es que recién está empezando. Es、uh -huh. que. Y está empezando un camino encima bastante dudoso, porque ¿qué posibilidades tiene de desarrollarse como samurái en la Argentina del sí, siglo XIX? Totalmente, Ninguna. Totalmente. Este, así que lo que yo creo que tiene que hacer es ver qué hace con eso que empezó a aprender del abuelo, esas pocas lecciones que el abuelo le llegó a dar y con las cuales él se siente tan orgulloso de haber recibido esa herencia, ese legado, y bueno, de alguna manera va a tener que ver cómo. Cómo utiliza eso en, en su vida, n o en la vida que le tocó, que en definitiva es, está acá, está en Argentina, se va a encontrar con, con personajes de Argentina, con posibilidades este, laborales y, y situaciones culturales que son las de acá. Exactamente. Quiero que escuchen los dos un audio,、eh, recién también lo charlábamos fuera de micrófono con Jorge y decíamos, pero la pucha, que... en esto no hay casualidades, por supuesto, porque en las búsquedas. Eh, casi siempre encontramos lo mismo cuando salimos a buscar alguna referencia que tenga que ver con la historia, con algún director que tuvo en su cabeza la posibilidad de algún actor famoso este, puesto en la pizza de Martín Fierro y que era extrapolarlo de una condición cultural que no tenía absolutamente nada que ver con la nuestra, pero algo, algo lo llamaba. A l g o a ver qué decía Fabio. Porque yo tenía unos cuadros de Carlos Alonso、uh -huh. donde estaba Martín Fierro. Y yo siempre mientras escribía lo miraba. Y yo decía, este es Toshiro Mispune, no puede ser otro. Además, la, la actitud esa de los japoneses, ¿no? Que tienen como un rictus. Sí, claro.、Eh, al moverse. Al... Este es el ideal. Claro, cuando se lo dije a los productores, pegaron tal estampida que <ríe> allá la y Olivera no tendieron más teléfono. s Ah, el que decía sí, claro, era Carlos Polimeni en Talento Argentino por Radio Nacional. Y me decía Jorge, justo venimos de hablar con él. Claro, Polimeni lo mencionó y era cita de esa sí, historia. Es verdad, sí, yo lo había escuchado alguna vez, no el audio, que te agradezco este, que, se hayan, que lo hayan encontrado y haberlo escuchado porque es maravilloso. Conocía la anécdota y bueno, uno se imagina qué hubiera sido esa película, ¿no? Con, sí, sí, sí. c i r o m i f u n e Igual, la verdad que, bueno. Tal cual la conocemos, está bastante bien la película. Así que sí, por supuesto. Pero sido, a... No, ni hablar. Hubiera、gracias. sido una experiencia. Por porque además era un desafío también para el actor. Este, bajarse del caballo e l samurái y subirse <risa> <Imagínate>. al s a i n o del otro gaucho y, y a ver qué pasa. Ponerse la ampargata. Y... Claro, tenía que hacer una conversión casi extrema, ¿no? Este, casi como la, la distancia. Que, que existe en el planeta entre nosotros y Japón. Igual también es interesante pensar lo que hubiera pasado, porque seguramente lo hubieran tenido que doblar con alguien. Entonces hubiera sido la cara de Toshiro Mifune sí,、claro. con la voz de、sí. Devan o de k u p i o de vaya a saber quién. Él buscaba el gesto. Y sí. Él buscaba y, el gesto. Y en ese cuadro bueno,、claro. realmente está Toshiro Mifune. n o、si、vos, Si Cuando veas el cuadro de Alonso, o, o si ya lo tenés en tu cabeza, es Toshiro Mifune. Es, es un paisaje de Japón de un tipo. Este, puesto con, la, con las pinchas de gaucho de mediados o finales del de siglo XIX. Jorge, ¿qué diferencia hay entre、eh, lo que le pasó a, a Takeo y lo que sucedió después en el siglo XX con todos los japoneses que fueron llegando a la República Argentina? Si es que hubo diferencias en esto de llegar a un lugar que, si bien te recibe de puertas abiertas en función de sus leyes, el preámbulo de su constitución y demás. Pero es el mismo choque de culturas, no hay grandes diferencias entre aquel del siglo XIX y este del XX, por ahí hay menos obstáculos, pero es llegar a un lugar distinto,、eh, si bien uno entiende amigable desde todo punto de vista, pero muy distinto. No,、bueno, yo creo que siguen existiendo, o sea, siempre, siempre está latente toda esta contraposición y este, cómo se desarrolla. Eh, yo he investigado bastante sobre la, la historia de la, de la inmigración japonesa y tengo datos de que el primero, fue, este, el primero sin visa oficial fue este, un señor llamado Makino k i n z o en Córdoba,、eh, más, a, más o menos a, creo que debe ser 8 o 9 años este, después de lo que está planteada esta película, digamos.、Uh -huh. Eh, y también, bueno, el primer inmigrante con visa oficial que vino en, el, en la Fragata Sarmiento en el 1900. Entonces, este, están, están, están siempre, digamos, presentes este, las historias de los aventureros también, n o、uh -huh. O sea, de aquellos que, que no están conformes en su lugar de origen por alguna cuestión, sea por, por el afecto, sea por la cuestión de, de, de supervivencia. Este, sí, siempre en de dolor, el desarraigo hay dolor, ya se x a c t a m e n t e La guerra, el hambre. Y... Y, y está en la búsqueda de cada uno. Este, en la película en lo que se plantea es, es eso: es la, es, es la búsqueda de, de, de la identidad siempre.、Eh, y en, en esta película está tan bien planteada y, y tan bien expuesta que son muchas de las cosas que, el, que he hablado con, con Gaspar y con el productor Juan Pablo Miller que t i e n e que ver con. con Con que hay un equilibrio en, en, en esa búsqueda, de, creo que de parte de, de, de ambas culturas, en, tanto de, de, de Taqueo, incluso de, de su familia, porque su familia viene con un propósito, digamos, capitaneado por, por este personaje que, que, que hago yo, que es Sachiro, que es el papá. Este, hay una búsqueda de, de, de tratar de, de, de buscar otros horizontes, de buscar cómo, cómo solventarse la alimentación, aprender, crecer. Y bueno, se, se encuentran con un plano que es completamente diferente. Este, y en esa comunicación creo que radica la, la riqueza de, de, de, de contar la, la, la historia de, del encuentro de humanidades.、Uh -huh. en, incluso, bueno, hoy, hoy se plantea: que hay japoneses que, que, que vienen a la Argentina porque son amantes del tango. O sea, yo soy nacido en, en Argentina, sí, me gusta el tango, lo escucho, lo, lo, lo siento muy normal, pero. El japonés que viene para la Argentina y siente cierto éxtasis, o,、sí. o, o, o, o digamos, en, en esto que vos contabas, de que se extrapolan y, y pasan a otro plano completamente diferente. Sí, sí, sí.、Eh, calculo que, que, que las sucesivas migraciones han, han tenido que pasar por lo mismo. Este, tengo datos también de, de, de este primer inmigrante japonés que se dedicó a estudiar la Argentina. Ha hecho un relevamiento este, económico de los recursos naturales de la Argentina y lo ha informado a Japón. O sea, estamos hablando de, de principios del de, de siglo XX. O sea, en 1910 que haya un informe sobre la Argentina en Japón. O sea, sí, sí, ¿quién,、bueno. ¿Quién lo hubiera creído? digamos? Sí,、claro. ¿no? Pero no, pero hubo una persona que se dedicó, trabajó para el, el Buenos Aires h e r a l d trabajó para este, el Diario de la Prensa. Ha, ha hecho cosas que. que En, en otra etapa, digamos, n o que, que para nosotros sería increíble. O sea, sí, sí. Y así creo que se han, se han, se han forjado las distintas este, este, corrientes en, en esto de la, de la comunicación y en, y en generar algo que, que es muy importante y que lo plantea la película. Y siempre, Gaspar, este, creo, que, creo que estás de acuerdo conmigo, es algo siempre, a lo que siempre este, apuntás: que es esto de la amistad. La amistad entre. entre Sin, sí, fronteras, sin, sin fronteras, o sea, sin, sin necesidad de, ni siquiera de, de tener en cuenta el código del idioma en común. Hay otros idiomas que、sí. se ponen de manifiesto. Exactamente. g a p a r ¿cómo recibió esto la comunidad japonesa? Uno supone que después de Mar del Plata、eh, hay, hay una respuesta directa, ya sea、eh, de sus autoridades, de su embajada, de la gente que trabaja en cultura. ¿Cómo fue la respuesta de ellos? Mira,、eh, Jorge. Y corregíme si, si, si algo l e p i f i o en lo que digo, pero es una, una colectividad,、eh, ¿cómo decirlo? No salen corriendo a, a querer ver la película en principio, digamos, cuando se enteran. ¿no? No,、eh, son muy prudentes, como muy, muy respetuosos de los tiempos y de las formas, entonces. Lentamente se van enterando de que esta película existe. Nosotros hacemos, nos ponemos en marcha hace bastante tiempo ya para hacer el trabajo, porque nos parecía que dentro de los medios que sabíamos que eran escasos para promocionar la película, teníamos que dirigir a ver cómo, quién nos parecía que esta película les podía a quién le podía interesar. Y sin duda, la colectividad japonesa era un público al que esta película le podía interesar. Entonces hicimos un trabajo para. Especial para que ellos se enteren que la película existía. Y, y bueno, creo que rindió sus frutos de alguna manera. Mañana es el estreno y ahí veremos cuánto los convencimos de, de, hacer, de tomar el riesgo de ir a verla. Pero ahora me parece que hay mucha expectativa. O sea, la gente de la colectividad japonesa que yo me fui encontrando en las últimas semanas. Este, Tiene como mucha expectativa. Me pasó ayer o antes de ayer de, de que mi mujer agarre un saco para llevarlo a la tintorería para el estreno, no sé qué. Y el, y el señor de la tintorería, cuando le dije, ah, ya que va a llevarle un a f i c h a de la película. y Nunca había entrado a hablar con el señor y el tipo conocía absolutamente todo de la película, cómo se estrenaba, este, había oído hablar por acá y por allá. Este, así que. Todo va por canales subterráneos, uno no lo claro, ve. Claro, claro, claro. No, ya han pasado mueve, cosas. Hace un par de semanas me, me invitaron a comer un asado de una asociación de, de <risa> japoneses provenientes de una de las la provincias, justamente de la provincia de la cual, es, de la cual, de la cual era oriundo Saigo. Este, bueno, ahí tienen una asociación que tiene c o m o s 100 años, ya acá en la Argentina y. Y me invitaron a, a, a visitarlos. Fui allí al barrio de Matadero. Me pareció extraordinario que a las 3 de la tarde el señor japonés este, tenía prendido el fuego para... para estaba haciendo ya su, muy a fuego, muy lento, unos costillares para la noche. Sí, y me decía、no. que el pescado le daba muchísima alergia, ...el que él no podía comer pescado, <risa> así e s t a b a n preparándose un asado, pero de aquello. s Vos no sabías si estabas hablando. Con, con Poncho Negro o con Taqueo? Claro, era, una, era la película, era la película. Era la película. ¿Vale? Ese, ese señor este, en su vivero, absoluta, en el fondo de su vivero completamente japonés y haciéndose ese costillar, era como una síntesis, una síntesis excelente de, de toda la, la historia de la película y los personajes de la película. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ese es el resultado de, de, de la cultura mixta, ¿no? O sea. O sea, nosotros nos preguntan qué es lo que querés comer, o sea, siempre e a s vamos a plantear milanesa con arroz. Es e es así, es el resultado de la cultura mixta.、Totalmente. Pero con respecto a lo que decía Gaspar de la colectividad, sí, evidentemente este, hay, hay una, hubo muchas inquietudes, muchas preguntas este, respecto de, que, de qué se trataba este proyecto. Y nosotros este, contamos con el auspicio de l a embajada del Japón. Y creo que el primer este, texto que me tiró el embajador fue: No, no, la película respeta mucho a Japón. Entonces,、eh, creo que parte desde de, de esa palabra todo lo que se ha realizado con la película. O sea, todo el, todo el, el equipo de trabajo, todo el elenco, este, partiendo obviamente desde la dirección y desde el guion mismo, este, hay un respeto por la cultura japonesa. Lo cual ha generado en la colectividad, este, está, creo que,、eh, expectativa a la devolución de ese gesto de respeto. Y considero que sí, que va a tener muy buenas repercusiones y, y, y bueno, que va, va a dar que hablar. Y bueno, se lo comentaba Juan Pablo, este, Miller, el productor, que puede ser que esta película sea un hito que marque dentro de lo que significa. Este, la inmigración japonesa en la Argentina y, y, evidentemente, lo que ha generado la inmigración japonesa este, bajo la lectura en esta película de, de, de Gaspar. n o Sí, sí. Para cerrar,、eh, si bien me parece que los dos representan este, como dos generaciones o generaciones intermedias,、eh, por ahí Jorge, con un recorrido y una exposición este, en los medios,、eh, un veterano joven, p o r que tenés <risa> mucha, mucha tele. <risa> Y, y bastante cine, pero en, en tu caso,、eh, Gaspar, esto representa también una especie de: bueno, a partir de ahora comienza otra etapa de mi carrera. Eso es la misma pregunta para los dos: ¿qué comienza a partir de esta película para ambos? Porque si bien en tu caso hay mucho recorrido detrás, esta película no es lo mismo. ¿no? Por ahí representa algo distinto desde muchísimos costados, desde tus este, raíces. Hasta llevar adelante un papel más comprometido, ¿qué, qué representa para vos? ¿Cuál es el q u i e b r e de esta película de acá en adelante? Bueno, yo tengo que poner un poquito a, a decir un poco cómo pensé mi carrera y cómo he venido manejando mi carrera, digamos. Yo pertenezco a una minoría, no tengo los trabajos fácilmente, no,、eh, pero siempre traté de variar los géneros, o sea. ¿Qué significa? Si yo hago humor, bueno, está bien, hago、sí. humor. El humor desde el absurdo, desde lo grotesco, desde la comedia blanca, desde la comedia brillante, pasar a hacer drama, hacer teatro, tragedia. O sea, lo que siempre a mí me interesó es tratar de crecer desde ese lado.、Uh -huh. eh, y sabemos que, bueno, estamos en un medio en el cual uno deja de trabajar un año y sabemos que, bueno, después、sí. hay que a r r e m a n、no、g a Mola existir. Claro, y remarla nuevamente.、Uh -huh. eh, pero bueno, de, de, de esa manera también, habiendo seguido mis convicciones, he salido fortalecido en la profesión y, y puedo gozar del respeto de, de mis colegas y, y amigos dentro de la profesión. Ahora, espero que después de Samurai, este, más allá del revuelo que se ha causado este, dentro de la colectividad y también, este, también con la mirada atenta de. de De otros este, directores, productores que puedan a mí facilitarme este, sí,、claro. generar algún personaje, bueno, o sea, si se da, lo conversamos. Como、uh -huh. lo conversé con Gaspar en su momento, y él me, me contó este, la película, y, y más allá de la entrevista que yo hice y de, de ese casting al que asistí,、eh, siempre, siempre trato de, de, de saber cuál es la búsqueda de, de ese libro o de ese proyecto. Sea、si、un mensaje positivo y mi rol. O mi participación este, favorece la historia desde mi mirada, e、sí, no. suma, voy. O sea, no, no este, trato de crecer con eso.、Uh -huh. esa es, esa, esas son mis voluntades. Ojalá después de Samurai podamos tener como, como no sé, tal vez. Este, sí, que haya otra mirada, que, haga, que, haga, que, sea, que se extiendan los límites de lo, que, de lo que vos podés hacer y ahí queda que que representado.、Sí. Y en tu historia, Gaspar, ¿qué soñás? Que comience después de, de esta noche y con el estreno de Samurai. Mira, la verdad que no. He hecho como un ejercicio de, de, de concentrarme mucho en, en este presente y en dedicarle a, a esta etapa del lanzamiento sobre la cual no sabía nada y, y lo estoy descubriendo todo día a día.、Eh, no, no tengo un proyecto para dirigir otra cosa inmediatamente. Yo soy técnico de cine, trabajo como sonidista hace 20 años. Me gusta mi oficio, me sigo dedicando a eso. Tengo otros proyectos como sonidista.、Eh, seguramente, terminado todo el, el revuelo del, del estreno de Samurai, v u e l v a a hacer sonido de otras películas. Y sobre la marcha, veré si. Si se me ocurre alguna otra vez una idea como esa, como esa que se me ocurrió y que terminó siendo esta película, y si no, seguiré haciendo sonido de películas o otras cosas. n o no...、mm. La verdad que no no sé, no sé, estoy como pensando ya en, en una próxima película, para nada. Muy、mm. concentrado en, en darle a Samurai el mejor estreno, el mejor lanzamiento que, que le pueda dar. y... Y después se verá.、Eh, Gaspar, Jorge, muchísimas gracias por todos estos minutos de su tiempo. La invitación hecha desde aquí a la gente, por favor, porque la primera semana es la supervivencia de la película en, en la cartelera porteña, algo que en algún momento habrá que, que cambiar, que modificar. No sé, algo hay que hacer porque no puede ser que la cosa se, se defina en esos números nada más. Sabiendo que los tanques que llegan de las manos de las productoras que vienen de afuera a veces. No juegan muy limpio y, y a través de, de una publicidad excesiva, te diría casi que te deja sin, sin la posibilidad de opciones, este, se van comiendo el público. Así que a esperar que la primera semana haya la respuesta soñada para después permanecer y que cuando se vaya estirando la cosa en el tiempo, la mayor cantidad de gente pueda, pueda saber de qué se trató Samurai. Un gran abrazo, Gaspar. Bueno, déjame decirles、sí, claro. que, que vamos en el Arte Multiplex、sí. en la calle Cabildo, casi Congreso. Muy bien. Tres funciones a las 16:50, a las 20 y a las 23. Cine hermosamente recuperado por, por la gente, sí, cine sí, está con ahí mucha toda historia. Muy linda, muy linda. El viejo cine s a b o y El viejo cine Gran s a b o y esperemos contribuir al, al, al renacimiento de este. Está muy、cine. bien. Y en el Malva, los viernes a las. 8 y los sábados a las 10 de la noche. Perfecto. Un gran abrazo, Gafar, y muchas Bueno, muchas gracias, gracias por, por este espacio.、Ten. No, por favor. Un y, abrazo por el s p o lo mismo para vos, y yo insisto: cada vez que uno tiene la posibilidad de ver cómo un actor rompe cierto estereotipo,、eh, es como un descubrimiento. No importa la cantidad de, de horas de rodaje que tengas encima, es como decir, ah, mira. Bueno, y esos tipos que no podían ver más allá, bueno. Por ahí se topan con un nuevo. O, ojalá se dé, o sea, siempre, siempre expuse mi pensamiento como para que puedan captar este, esta línea de pensamiento, digamos. O sea, soy un, un actor que intenta evolucionar. Entonces, cuando me planteé ingresar a la, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, fue: bueno, quiero morir siendo actor. Entonces,、claro. si, si suceden, se suceden los proyectos y yo pueda este, de alguna manera. Enamorarme de la historia o enamorarme del cuento, yo creo que vamos para adelante. Ahora, si no me interesa, o sea, es ya o sea, no, ya creo que a esta altura, un poquito hacer este, las cuestiones simplemente por hecho hacerlas, creo que nos sirven.、Uh -huh. este, eh, importa cada vez, el, cada vez más el mensaje, entonces este, apunto a ese tipo de, de, de, de proyectos. Ojalá. Este, los productores o los directores se acerquen como para que podamos intercambiar opiniones y hacer, hacer crecer más que nada este, el, el arte. Sí, o sea, en sí, este、señor. sentido, yo creo que, que este proyecto Samurai ha sido fantástico. A mí me ha, me ha colmado enormemente de felicidad. He trabajado con un equipo de primera, desde, desde el equipo técnico hasta, hasta el elenco y, y la gente que ha trabajado en la provincia de San Luis. Entonces, n、no, Nada, estoy gozoso de, de, de que realmente el estreno sea como lo esperamos todos, de, de que haya mucha felicidad para todos.、Uh -huh. Así que, bueno, esa es, esa es mi, mi, mi posición. Te agradezco mucho que no, me hayas invitado. Por, por, este, por te, haber, te pido、no. un segundito, le mando sí, un, dale, dale, dale, un saludo、oh. grande a, a la gente de Escobar, a mis sobrinas. Este, a la gente de México que también nos, nos está escuchando. De、vale. México. Sí, Valentina, Mejadita, este, Clarita también. Así que、sí. bueno, esperemos que, que, que estén contentos con el resultado de esta entrevista. Jorge, gracias por, por haber venido. Y nos vamos,、eh, llegamos al info con algunos sonidos de, de s a m u r a i como para seguir anticipando el estreno que se va a producir esta noche en el Arte Multiplex, allí en el viejo Gran Savoy Cabildo y Congreso.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 En 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 0, 50 minutos, humedad 46%, temperatura 12 grados, 7 décimas. El gobierno porteño aceptó debatir con el INDEC por los valores de precios e inflación. La directora del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ana María Edwin, aseguró que la administración de Mauricio Macri difunde cifras que no son ciertas. Además, señaló que el líder del PRO tiene confusiones conceptuales graves para un gobernante y convocó a la ciudad a un debate técnico. Por su parte, el director general de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, José María Donati, sostuvo que todo lo que mejore la calidad de los instrumentos será bienvenido. De todas maneras, todavía no están confirmadas la fecha y el lugar donde se desarrollará el debate entre los dos organismos de medición.、Mm. Destacan el crecimiento de la producción de autos durante el mes de mayo. El incremento llegó al 32,2% en comparación al mismo mes, pero del año pasado, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores de la República Argentina. El informe realizado por esta entidad señaló también que la exportación de vehículos registró un incremento del 73,1%. De afuera. Ayer se formó la primera tormenta de la temporada de huracanes del Pacífico, del Atlántico. Se trata de la tormenta tropical Andrea, que se desplaza hacia el centro del Golfo de México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que toque tierra en el noreste de Florida durante la noche de este jueves, con vientos sostenidos de más de 60 kilómetros por hora. Pelota. La dirigencia de San Lorenzo protestó por el cambio de horarios de su partido. El encuentro entre el Ciclón y Argentino Juniors iba a disputarse el domingo, pero luego de las modificaciones acordadas con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, pasó para el lunes a las 16 y 15. Al respecto, el presidente del club, Matías Lamens, manifestó estar muy molesto y consideró que el cambio es una falta de respeto para los hinchas. Además, sostuvo que San Lorenzo podría jugar tranquilamente a las 18 horas, como estaba previsto. Humedad 46%, temperatura 12 grados, 7 décimas. Federico Martín. 750 Avanzanza. Derecho a la información. Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los a s e g u r a s con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hace como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros s a Consulta bases y condiciones en provinciaseguro.com.ar. Uy, 3527-508-165. Tipos de whisky. Whisky de Malta, elaborado completamente de cebada malteada y destilado en pot steel, alambique utilizado para la destilación de este tipo de whisky con forma de cebolla. Es un whisky con sabor potente, de mucho carácter. Antes de ser embotellado, se deja envejecer normalmente durante un periodo de entre 8 y 15 años, mano. <risa> Tipos de whisky. w h i s k y p e d i a en $7.50 Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las cuatro. Prohibido amanecer. En AM750. あバスは死ぬ。 Cuando el nuevo día llega a todos sus primeros 59 minutos de este 6 de junio de 2013, te recuerdo que la temperatura para Capital y alrededores es de apenas 13,8 y que la máxima para el día de hoy propone 17 grados. Para el extendido, o s e g u n d el extendido, para la franja que va del viernes al domingo, la cosa será sin paraguas en Capital y Gran Buenos Aires, con máximas más o menos parecidas: 19 el viernes, 16 el sábado. 15 el próximo domingo. o q u é estabas escuchando a Josefina Pretende? Y está el grupo aquí en la mesa, está con nosotros aquí en la 750. Gente, gracias por, por haber venido a esta hora. No sabemos bien si del día, de la noche o de qué, pero me estaban contando que estuvieron haciendo como una pretemporada en los últimos días. No estuvieron apolillando como para estar a tono, ¿eh? a tono con el programa. Sí, tenemos un integrante que lo estamos por perder. Está bien, está bien, se fueron aclimatando, sí, fueron sí, sí. viendo.、Sí. Bueno. Buenas noches y gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, ¿les parece que arrancamos por el certificado de nacimiento de Josefina Pretende? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién es el padre de la criatura? ¿Cómo arrancó la cosa? Bueno, arrancó. Nosotros somos un grupo de amigos、eh, que venimos digamos, haciendo música desde mediados de los 90 en diferentes formaciones, diferentes experimentos y demás. Y en el 2000, 99-2000,、eh, en el medio de la grabación de un disco, que fue el primer disco de estudio que hicimos,、eh, yo vengo con, con una idea de nombre,、sí. eh, que lo extraje de un, de un relato de Kafka, de un relato que se llama Josefina la Cantora o El Pueblo de los Ratones,、uh -huh. y le dije, muchachos, tengo el nombre del grupo, es Josefina Pretende. No les gustó, me lo criticaron. Y como, es la verdad. Y como no, y como no hubo ninguno ninguno mejor en ese momento. Y, o menos peor. Claro, claro. claro, claro, claro. Y, quedó, y quedó Josefina Pretende y junto con Pueblo Santo en aquel momento, en el año sí, en el 2000, arrancó Josefina Pretende.、Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí hicimos un EP después en el 2002. Con, ya con un productor, con Hernán Bruckner.、Eh, En ese momento, guitarrista de Árbol. Seguimos tocando, evolucionando, girando, bueno, dándonos a conocer.、Eh, en el 2000, después, bueno, ya recién en el 2007, empezamos a preproducir de nuevo otro disco con, también con Hernán Bruckner, que fue revelador, que salió en el 2009. Y, bueno, también rotando por todos lados, girando. Componiendo sí, a hacer videos, videos, bueno, fuimos como haciendo como la escuelita, nuestra propia escuelita de, de, de, de conocimiento,、sí. de, de bueno, de un poco de todo lo que involucra hacer música y demás, ¿no? y、uh -huh. estar de, de, un poco en el medio. Y, y bueno, en 2000, más o menos en el 2011, empezamos a preproducir La Luna de Mis Mareas, que es nuestro último disco que estamos sacando ahora. El tema que escuchamos recién, la música, es el, es el primer corte de este disco. Y, y bueno, muy contentos, la verdad, porque es nuestro cuarto disco y es el resumen de, de nuestra evolución de estos últimos 10 o 12 años. Claro, yo recién te he escuchado, y más o menos en cuánto, en 3 minutos, 4 minutos, uno resume una década de laburo. Y detrás de lo que tengo en la mano. Detrás de, de, de los c d detrás de las gacetillas que van hablando del estreno de, del videoclip, de, de Luna de Mis Mareas, hay 10 años de trabajo. Y eso a veces、sí. este, el público no lo tiene muy claro y es algo que nosotros queremos s u b r a p s a r cada vez que algún músico se sienta en esta mesa. No, no son por ahí de los apellidos más mediáticos y uno dice: Muchachos, detrás de esto hay mucho laburo, muchas horas, hombre, muchos años. Y a veces, cuando hay ciertos sonidos dando vuelta, aparecen esos 10 años. ¿no? Que es algo que por ahí sí, para ustedes、sí. este, lo tienen más claro que nosotros en función de la evolución. Pero cuando nosotros lo escuchamos por primera vez o por segunda vez, decimos: Ah, viste, sí, acá hay 10 años de laburo. Sí, sí, pasa eso. No, hay, no, hay, este, no nos juntamos anoche y, y、ah, estamos viendo de qué se trata. Y eso se nota cuando suena. Yo creo, sí, que es así.、Eh, y creemos como que. Nunca paramos de aprender, o sea, no... es una evolución constante y... y quizás ahora, en este momento, es donde mejor estamos parados. Hoy creo que dentro de seis meses vamos a estar mejor y así todo el tiempo.、Sí. Eh, no renegamos de lo que hicimos, pero sí vemos la evolución y. Y eso, y eso nos, pone, nos pone contentos porque además todo el tiempo queremos hacer cosas distintas, disco a disco.、Uh -huh. Todo el tiempo estamos buscando no, no aburrirnos. O s sea, Esto a e lo hacemos por, básicamente por diversión, porque nos gusta hacer música. O sea, que, que está, bueno, está bueno todo ese cambio constante.、Uh -huh. ¿A qué le cantaron? ¿A qué le cantan? Yo creo que nuestras canciones,、eh, desde las líricas, estamos parados. Desde un lugar del, de la melancolía, del romanticismo,、uh -huh. eh, desde la esperanza, un poco desde ese lado, un poco de, desde ahí. Mira, ¿y fue la constante a lo largo de, de esa década de laburo la temática? Sí, sí. Mira. La, f, yo que hago las letras,、eh, me, me fui perfeccionando en cómo contarlo、sí. y me fui ubicando. Mejor parado, digamos, en ese terreno desde, uno, desde, desde donde uno habla y cuenta las cosas.、Uh -huh. Vas tomando mejor, tu, tu, te vas posicionando mejor en tu lugar y entendiendo mejor también dónde don, estás parado. Por ejemplo, e s t á creciendo vos y e s t á c l a r o eso también uno se da cuenta. Entre、bien. nosotros, entre el grupo, también es bueno que a veces me digan, c h e h e r n á n las letras están, están buenísimas, están cada vez mejor. Y bueno, yo también voy tomando una identidad como, como, como autor.、Uh -huh. eh, si, no sé, los auténticos decadentes sabés que escriben desde un lado de, no sé, tirando para. para no sé, desde la, más desde la joda, sí, sí.、Eh, o. no sé. Sí, sí, sí, A veces parece que es cortina musical de y, fiesta de casamiento, ¿no? Claro.、Si、me pusieron a armar y, ojo, me, y ojo, me encantan los decadentes, ¿eh? Sí, sí, sí.、Eh, y digo, bueno, mi identidad, capaz, como, como autor de las letras, es más desde de un lado melancólico, pero porque es, yo soy así, porque parte de mi esencia, y, y, y bueno, y hacerse amigo, de eso.、Uh -huh. Es decir, bueno. Sí, ah, es como, es como buen, el, el ADN de la banda, ya es un poco el ADN, exactamente. Y, pero no quiere decir que son letras negativas, son letras, creo que No, no, que la, más, la, mister lo elegiste, más melancólicas. misteriosas, melancólicas,、uh -huh. con cierta esperanza. Con, bueno, un poco de eso.、Uh -huh. A ver cómo, cómo sigue sonando Josefina p r e t e n d e うシシャノ。 Estamos charlando fuera de micrófono con todos los integrantes de Josefina Pretende sobre esa hipótesis que ya la habrás escuchado por estos micrófonos muchas veces. Cada vez que tenemos alguna banda aquí en nuestra mesa, y es preguntarles de dónde vienen. y Ellos nos decían del sur, vienen de, de Avellaneda. Y les preguntábamos si era cierto esto que nosotros generalmente decimos al aire: que no tenemos, no encontramos ni bandas de rock ni bandas de blues, de blues mucho menos. En el norte, ni en el norte porteño, ni en el norte del Gran Buenos Aires. Y que hay una suerte de, de límite que nadie impuso, pero que se fue dando en forma natural, que nace en el centro de, de la ciudad de Buenos Aires y se va expandiendo hacia el oeste o hacia el sur. Y ahí hay como una especie de enorme, qué sé yo, nursery de grupos que van saliendo y nacen, y nacen, y nacen, y nacen. Y les preguntaba por qué, y, y, en, y intercambiamos figuritas. Y por ahí veíamos que eran los lugares donde había más cosas para decir, para gritar, para... en algunos casos para reclamar, este, no sé. Y vaya uno a saber por qué el norte está dormido en esto. No se sabe. Pero、no、sé. esto es así. Sí, el sí, sur sí, sí. tiene cualquier cantidad sí, sí, sí. de bandas históricamente. Sí, sí, sí. Y el oeste también. también sí. Sí. El oeste sí, también. Bueno, donde nosotros tenemos nuestro estudio, nuestra sala,、eh, tenemos a pocas cuadras la Mancha de Rolando. Sí. Que tienen también su sala, y ahora ya no, pero hace unos años estaban también los de la Versuit.、Sí. El pelado y, pasaba por la puerta de nuestra casa en bicicleta sí, yendo hacia y, la sala de ellos. Y bueno, hay muchas bandas más, no sé, Babasónico s también eran de Lanús, de Monte Grande, si no, no recuerdo mal, y, y muchos más que ni me acuerdo. q u é s é yo, e l p a z Martínez es de Montegrande, no sé. Sí, sí.、Eh, pero hay toneladas de.、Sí. Axel también. Mira. Muy... Axel, sí. Montón, montón. Sí, sí, montón. sí, sí hay, hay algo raro ahí. Algún día vamos, vamos a tener que profundizarlo, pero, pero hay algo que está sucediendo, ya no desde ahora, sino históricamente, ¿no? Y, y yo recuerdo que la primera vez que lo dijimos, teníamos una banda de blues invitada y arrancamos con este, Avellaneda Blues de Manal. Este, sí, como para decir, bueno, claro, mirá, este sí, tipo sí, viene sí, desde allá、claro. y poniéndole el nombre y apellido、sí. a sus temas, este, o a Avenida Rivadavia, como para marcarte una geografía、claro. donde en ningún momento aparece, qué sé yo, el blues de la Avenida Cabildo. <risa> no, no, s o n a r í a Claro, de la barranca de San Isidro. ¿no? De Libertador. Claro, ¿no? O de Libertador, el blues de Libertador, no, no aparece. No, no aparece. suena, no suena. ¿Qué es esto de, del videoclip que es como una especie de. Este, soporte adjunto que, que, que el tiempo que sé yo, obliga prácticamente. Y ustedes, el hecho de decir, el hecho de promocionar la salida del videoclip es casi como hablar de la salida de un disco a esta altura del partido. Sí, sí, sí. Es El videoclip es, sí, es es importante porque es una forma más de mostrar,、eh, de potenciar lo que dice la canción con imágenes. Y a nosotros, las imágenes nos importan mucho porque. Es un motón inspirador para nosotros.、Uh -huh. eh, cuando componemos, también pensamos en imágenes. Y el videoclip、eh, nos, nos gusta, aparte, nos, nos divierte mucho pen, pensar un videoclip, encomendar un videoclip, tirar ideas, juntarnos con, una, con, con gente que se especializa en hacer videoclips y decirle: Mira, nos gusta esto, intercambiar este, opiniones y, y después ver los resultados. Está, está muy bueno.、Uh -huh. es... En este caso, en el caso de La Luna de Mis Mareas, ¿se trata de imágenes que tienen que ver con lo que me dice la canción o va disociada, como pasa con muchos grupos que te arman un clip que no guarda relación lo que estás viendo con lo que estás escuchando? Sí. La, música, la letra de la música sugi sugiere un, una búsqueda.、Sí. Un camino, un, como, un viaje, un viaje como, como algo que está ahí esperándote. ...que Si vos querés, lo podés encontrar, ¿no?、Mm -hmm. Como una cosa así. Y el videoclip,、eh, todas esas imágenes、eh, para los oyentes que no, no, que no, no vale, lo conocen,、eh, vamos contándolo y、eh, vamos、mujer. invitando a que lo vean. Van apareciendo como imágenes todo el tiempo, así como muy rápidas,、eh, medias surrealistas, medias, no sé. Sí, es abstracto, ¿no? no e Sí, muy...、No. s que vendría a ser como una especie ...como, como un viaje mental. Del, del, del personaje que va viajando en un tren, que es una actriz,、eh, y es simplemente representa ese viaje, esa, es como una metáfora con imágenes, ¿no? De、está、todo、bien. ese si viaje. El grupo, si el grupo nació de una metáfora de Kafka,、sí. eh, está bien, va siguiendo su,、sí. su, su, su vida, va siguiendo un hilo conductor.、Claro. Usamos muchas imágenes, de hecho, en La Luna de Mis Mareas、eh, se, se, se nos ocurre viendo un documental de la BBC. Que, que hablaba de todo este fenómeno astronómico de la luna con las mareas y cómo influye、sí. en la vida en la Tierra y lo importante que es esa rotación de la luna y, y la gravedad y, y hasta la vida misma en la Tierra. O sea, si no tenemos lunas, desaparecemos nosotros. Y de ahí viene la metáfora, por ejemplo, también de todas esas imágenes: la luna de mis mareas, la causante de、uh -huh. mis fluctuaciones. Ajá.、Uh -huh. Y, de ahí viene, y tiene que ver también con las letras y con, con lo que dice el disco.、Eh, nos basamos mucho en imágenes y, y hasta películas. Y en、sé. sensaciones también, ¿no? Es, es, es básicamente eso, la, la sensación. Sensaciones. La sensación, el clima que genera por ahí musicalmente. En conjunto a la letra,、sí. está sonando, entonces ese maridaje que se, que se produce、claro. es, es esa fluctuación que explicaba Hernán recién. ¿Qué es este, Josefina pretende a través de cada uno de sus integrantes abajo del escenario? Como para que la gente sepa, este, porque uno cree que la vida de cualquiera que enchufa una guitarra y sale a escena es la de, bueno, me trajo la limusine y, y acá estamos y, y arrancamos el concierto a las. A las 22 y 5 minutos antes llegué con, con mi botella de champán a cantar.、Claro. ¿Cómo es la realidad de toda esa historia?、Eh, es así, venimos en、ah, limusine. Muy bien. bien. Muy、bueno. sí, muy bien. <risa> Por fin nos e n c o n t r é m Lo único que no había uvas sin, sin, sin、ah, caroza adentro y dijimos:、no. Tenemos exigencias, pedimos agua mineral, la、bien. que tiene menos s odio. Está muy bien, está muy bien. Eh, está bien. No, eh. Arriba del escenario es una cosa, es cuando el jugador sale a la cancha, que se olvida de todo, que,、uh -huh. aunque, sea, que aunque sea un partido amistoso, igual se e n o j e igual quiere ganar.、Sí. Cuando nosotros salimos al escenario nos pasa eso, y、uh -huh. nos divertimos, nos miramos, nos reímos.、Eh, si, se está, no sé, si, hay, si hay un acople, le levantamos la mano al sonidista, preocup, o sea, nos compenetramos y. Y es como nosotros entre nosotros nos reímos y decimos: ahí somos como más las estrellas.、Uh -huh. Y abajo del escenario, nada, o sea, creo que somos tipos normales que, que como cualquiera. n o Trabajamos,、eh, hacemos el esfuerzo de, de ensayar, o sea, invertimos tiempo, de dedicación, horas de sueño sacrificadas. A veces m e t i e n d o la m a n o en el bolsillo más de una vez, seguramente.、Claro. ¿no es, eh? sí, sí, sí, totalmente. Es un esfuerzo doble porque tenemos que trabajar, tener una vida como cualquier persona y además hacer el esfuerzo de, de estar componiendo, juntándonos para ensayar,、eh, mezclar, grabar,、eh, hacer notas.、Eh. Sí, planificar otras cosas que todo el tiempo surgen,、eh, todo el tiempo haciendo algo. Sí, sí, porque uno... Es muy placentero, claro,、sí. es muy placentero. Pero, claro,.、Eh... Digamos, no, no, es, no, un、claro. es un esfuerzo. Como bien te dijimos al comienzo, tenemos a uno que está ya varias horas sin dormir, <risa> uno de los <risa> nuestros. Pero sí, es, es un esfuerzo, ¿sí? Sí, sí, sí, es un trabajo de ir poniendo piedra sobre piedra、Exacto. ante cada paso que, que se va dando. ¿Y cuál es el futuro? Digo, a esta altura uno empieza a decir,、eh, más allá de, de, de que sea la reunión de amigos, más allá de que no dependa. Este, cómo se sostiene cada una de sus familias de lo que pase con, con Josefina, pretende uno va planificando el futuro,、sí. qué sé yo, para lo que sea, para que mañana este, se esté ante un escenario más fuerte, ante una cantidad de butacas mucho más grandes o lo que pinte, pero uno va, va esperando que eso en algún momento se produzca. Bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo se va armando ese futuro?、Eh, lo vamos armando. Con, con el esfuerzo que decía Diego,、eh, en el sentido de que cuando no estamos arriba del escenario, estamos abajo del escenario pensando en qué cosas vamos a hacer todo el tiempo, todo el tiempo, en、eh, qué vamos a mejorar, cómo vamos a hacer esto. Por un lado, en eso, ¿no? pensando todo el tiempo en, en lo mismo, poniéndole mucha pasión y, y coraje. <ríe> Ponele. ¿Y cómo vemos el futuro?、Ah, Está、eh, el propio e l que van armando ustedes c o m、sí, o es la sí, agenda? Es, es tocar. Bueno, mirá,、eh, tocamos, tenemos tal fecha, tenemos tal otra, claro, vemos cómo ampliamos. Claro, es, este, es ir tocando. Por ejemplo, puntualmente es、eh, ahora, bueno, tocar, este, tenemos ganas de ampliarnos, por empezar a tocar más por el interior. Ahora, el 22 de junio, también vamos a estar en s u i p a c h a Perdón, en Mercedes, Mercedes, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Eh, tenemos planes de, de ir más as, hacia el interior, a, a, a todo el mundo. En realidad, nos gustaría viajar por todos lados. Apuntamos a eso, a seguir haciendo discos, seguir componiendo y seguir haciendo videoclips.、Uh -huh. Ese es, digamos, nuestro futuro. Y claro, y vivir de lleno de esto, obviamente. Sí, Porque, sí. como muchas bandas autogestionadas, hacemos, digamos,. Todos, casi todos, tenemos do doble trabajo: que es、eh, uno sí, que,、claro. es, que es con el que financiamos el, el verdadero, que es este, el que nos, más nos gusta, que es、uh -huh. este. Que... Sí, señor. ¿Con qué otro corte podemos seguir recorriendo a, a la banda y mostrándole el sonido de Josefina Pretende? ¿Sí? Con el 3, Hernán, vamos sí, con eso. Solitario. 25 minutos que ya pasaron del nuevo día. Estamos con toda la gente de Josefina Pretende contando su historia, hablando de este videoclip de La Luna de Mis Amores, que es un adelanto de su nuevo disco. Y como estábamos charlando recién, a esta altura del partido es un soporte casi obligatorio al, al otro redondito que, que te llega con su música,、eh, porque así han, se han dado las cosas desde. De, no sé. é q u s d o Desde que apareció un TV, yo iba a ir. Sí, desde que apareció un TV. Este, sí, ya tiene más de 20 años. Desde que apareció un TV. Sí. sí, sí, es cierto, es una revolución que, que propone la televisión y, y a la cual se suman todos los sellos、sí. discográficos, a la que no le hemos sacado, sacado provecho nosotros, que por ahí ustedes no, no, no lo tienen muy claro, pero este es el país que inventó el videoclip. Sí. Década del 30, un señor que se llamaba Morera lo sentó a Gardel con sus guitarristas、Ajá. y le hizo、ah. cantar 10 o 12 canciones, sí, sí. solamente eso, y eso iba como cortos entre películas、eh, en el cine, y eso recorrió el planeta como una suerte de ¿qué es esto?、Claro. Y después le agregó pasos de comedia, antes de. Se ven algunas películas que sobrevivieron, como Viejo Smoking, donde hay un, un pasito de comedia entre Gardel y un par de actores. O en Gira Gira, que entra Di Shepolo en escena y le cuenta que es Gira Gira. Ese tipo inventó el videoclip sí, sí. y las primeras, sí, las primeras películas que tuvieron que ver con musicales. Tomar tres o cuatro cantantes, que eso fue lo que vino después. Tres o cuatro cantantes más o menos famosos, un guioncito ahí a la s a p u r a d a p i m película y el cine. Tiempo、claro. donde no existía la tele y donde el vehículo era el cine, no había otro.、Claro. Pero nosotros somos los inventores de esa historia, así, bien primaria.、Obvio. Este, pero no le supimos sacar el, el jugo que, que le pudimos haber sacado、sí. a eso de colocar a, a un cantante a actuar, ¿no? a personificar lo que, lo que dice la letra de la canción. En eso Morera fue un precursor y nadie tomó la a posta en, una, en un país donde había una industria cinematográfica muy, muy fuerte, década del 40, década del 50. Y sin embargo, es como que eso se, eso, se apagó.、Sí. Hoy, cuando vos hablabas de un realizador de videoclip ¿no? que trabajó con ustedes hoy, digamos que es una. A ver, ¿cómo sería? Una especialización del tipo que, que labura imágenes, laburar videoclip. Sí. Porque no es más que contar una historia en tres minutos, lo que no es.、Sí. Sí, es una película de tres minutos. Claro, se parece sí, más a un viejo publicista cuando las publicidades、sí. hasta la década、claro. del 70 eran de、sí. dos minutos, dos minutos y pico. Sí, hoy en día las productoras hacen comerciales, videoclips. Sí, este... hacen un poco de todo. Sí, además el, el video es, se convirtió en la forma más rápida de llegar a todos lados. La imagen entra mucho más rápido.、Eh, por eso decíamos los de m t v m t v logró que. Que en un día una banda en, entre todo el mundo、sí. y, y sea un éxito, porque、sí. lo, lo pasaban todo el día y la gente lo ve y lo que ve y está ahí. s、sí, sí, e imprime. Se, consume, ¿no? sí. se le imprime a uno. s、sí, sí, se sí, le sí, queda. Sí. Ustedes participan de, de los videoclips, son parte de, de la historia. Sí, sí, sí viste sí, que sí. en algunos casos sí, hay sí, bandas sí. que eligen no ser parte del clip y el clip es como una película que, que corre en paralelo al disco. Sí, sí, por ahora creo que estuvimos en todos los que hicimos y no descartamos más adelante también para hacer algo distinto, por ejemplo, en alguno no estar. O que depende la idea que se genere o lo que se quiera buscar, pero sí, hasta ahora estuvimos en todos. Bueno, ha hablemos、sí. de.、Eh, para cerrar, hablemos de del próximo disco, ya como, como algo que, que tiene que ver con. Bueno, el nuevo sonido, que no es el sonido distinto de ustedes con relación a hace 10 años. Pero que sí es el nuevo sonido en función de la evolución. ¿Qué es lo que aparece ahí, que no está en los anteriores? ¿Qué es lo que, que tenemos en, en, en ese nuevo formato que, que no estaba en el nacimiento de la banda?、Eh, bueno, en este cuarto disco, que es el que estamos por sacar ahora, La Luna de Mis Mareas, en comparación, si miramos para atrás ¿no? en, estos, en estos últimos discos, tenemos. bueno... Es el resumen de l a evolución, nuestra, ¿no? u e s t r Lo que tiene de distinto, yo creo que son las melodías, ¿no? Sí,、eh, hay un trabajo más cuidado de、eh, las melodías, de las líneas melódicas. Sí, las líneas melódicas, creo que.、Eh, Trabajamos mucho más las voces, las armonías.、Eh, está muy trabajado eso,、eh, está muy despojado de. En,、e、en este proceso de preproducción, producción y demás, creo que. Hubo tres hubieron tres frases así que yo escuché mucho en el proceso、mm -hmm. del disco. Una era: menos es más. Mira. Que eso se refleja un poco en, en, en los arreglos y, y demás.、Eh. Otra era、eh, que se decía también: que todo el tiempo,、eh, el silencio. También es música. El silencio、Mira. también es música. Muy bien. Sí, claro. Que es un concepto que se aplicó que no en los discos anteriores, que era、eh, todo el tiempo sonando todo. Claro, Acá es como que aprendimos a no correr atrás de la pelota. Pasear un poco. Sí, este pero disco no es. e s t tranquilo que se escuchan los silencios. Eh. Claro. Eh, pero. Totalmente.、Eh, es eso. Este disco, ahí está capaz el diferenciador.、Eh, no es todo el equipo corriendo atrás de la pelota. Sí, creo que lo que logramos también que、eh, el que escucha todo el disco va a encontrar diferentes canciones. Más arriba, más abajo,、eh, con diferentes matices, pero que a la vez encierra todo un conjunto. Y eso, eso está bueno lograrlo en un disco. Sí, sí, sí.、Totalmente. Que no se logra muchas veces. No, no, no, no. Un disco a veces es una búsqueda infructuosa. ¿no? Sí. Y, y es más, lo sacaste, lo tenés en la mano y, y no conforme, y no conforme, y no conforme.、Sí. Y... Bueno, a veces sucede que algunos se enamoran de sus propios discos 20 años después o 15 años después y. Y en ese momento les pareció algo que、sí. increíblemente salió a la calle.、Sí. Eh, siempre le preguntamos a, a las bandas:、eh, Hoy daría la sensación que se llega a esto que tengo en la mano, este, al disco,、eh, mucho más, más fácil. La palabra、eh, es esa: mucho más fácil que hace、no、sé, 40 años, 30 años. El problema es: bueno, una vez que lo tengo, ¿qué? <risa> Cosa que、pregunta. antes estaba. Digamos que era muy difícil llegar,、sí. pero una vez que llegabas, el tipo que te, que te había posibilitado tener este, esa,、sí. esa, esa magia redonda y negra en tu mano este, era el que se encargaba de, de todo lo demás. Ahora, a esto llego más fácil,、sí. pero a lo demás, ¿qué pasa? Y、sí. lo demás,、eh, me quedé colgado con lo anterior, que、eh, la tercera, ¿no? Te dije. Sí. Ah, dale. ¿Quién hace, ¿Quién hace el、ah, mate? q u i é n hace el mate? Ah, sí, está bien. Que, que me gusta la,、sí, la tercera. Llevan 10 años juntos sí, Perdón, perdón, pero. Todos escapamos a eso. ¿eh? Sí. sí, nadie lo quiere hacer、eh, ahora. Bueno, sí, es, es más fácil hacer el disco porque, de hecho, nosotros,、eh, la mitad del disco está hecho en nuestro estudio. Claro. Es más fácil ahora porque cualquiera lo puede,、sí. se lo puede grabar en su casa y lo p u e d e distribuir por internet.、Sí. Es todo mucho más fácil. Y logras un sonido regular,、sí, no, sí, no, no, sí, sí, todo、sí. bien. Sí. ¿Qué haces con el disco? Yo creo que salir a tocar. Salir a tocar y mostrarlo y eso. Sí, o sea, sust sustentar lo que está、eh, grabado en el CD、uh -huh. en vivo. Sí. ¿no? sí. Es muy interesante porque en un momento donde, este, qué sé yo, desde el punto de vista tecnológico, la música corre por distintos este, caminos impensados hace. No sé, pero no hace tanto, ¿eh?、Mm. No, sí. no hace tanto. Este, para que esto camine, siempre hay que volver a, al mismo lugar de origen, que es tocar. Tocarlo en i v o、sí. no hay otro sí, secreto: tocar, tocar, tocar, tocar, tocar en vivo. Tocar. tocar en vivo, sí.、Claro. El disco este se puede en, en nuestra página josefinapretende.com.ar. Hay un link para escucharlo completo. Este, invitamos a los oyentes a que lo escuchen. Nos están escribiendo muchos mensajes por Facebook, Twitter y demás. Nos gusta recibir ese feedback. Porque además, sí,、claro. que estamos queriendo determinar cuál va a ser el segundo corte. Y le agradecemos a los oyentes si nos, sí, si nos dan su、entiendo. opinión. Este, así que está bueno. No, hay, hay fenómenos. El otro día la teníamos aquí a. A Sandra v á s q u e z y, y ella, después de haber sido armoniquista de León o armonicista de León durante casi una década, bueno, va a la aventura de su primer disco,、eh, pero en realidad、eh, está ahí viendo cómo lo, cómo lo costea、mm. y tenían un muy, buen, un muy buen video de lo que había sido una presentación en la trastienda y le s llega el dato de una página que ahora no recuerdo cuál es. Que es una especie de convocatoria de m p r e n d i m i e n t o donde la gente es la que lo genera, pagándolo por adelantado o como、ah, sea.、Mira. Y se jugaron a ver qué pasaba. A ver cómo es esto. Ping. No solamente juntaron para, para el CD, sino que juntaron para lo que era lo más caro, que era el DVD. Y todo se armó、ah, en menos de una semana. Una locura de la gente de decir: acá estamos. ¿Cuántos hacen falta? ¿300 tipos? ¿400? Acá estamos. Y por ahí te aparece un tipo, un, un tipo de México, un tipo de.、Sí. Porque la web tiene eso: sí, tiene sí, ese sí, es encuentro raro,、sí. extraño. Es incontrolable、claro. la llegada. En esto no pensaron las grabadoras, seguramente, cuando sí,、no. ...claro... <risa> ...cuando en más de una oportunidad tenían este, la sartén por el mango y, y domesticaron、ah. a más de un grupo, más de un producto. Sí, pasó. Y ves, no, ahora dependes de mí. Y、sí. hoy por ahí se están buscando alternativas. Que, que transforman esa relación, donde ustedes, que son los dueños de esta música, tienen que serlo de, de pe a pá, ¿no? Que claro, yo claro. me sienta en, en un escritorio y les diga, no, mira, este arte de tapa, qué sé yo, ¿te parece? No, mira, vamos a cambiar esto, y ustedes, en lugar de Josefina pretende, serán s Marta se olvidó, y porque pega más. Sí, porque... Sí.、Ah, no. Y esos tipos manejaron cuánto, cuánto tiempo s í s í es verdad, es verdad. Sí. Sí. Sí, no, sí, hay un. Se dio en Inglaterra con la banda Radiohead. Ah, claro. Que se desvinculó de la compañía y sacaron un disco y lo pusieron al que el precio lo ponga a la gente. Y recaudaron mucho más de lo que r e c a u d a r o n con la compañía. Vendieron mucho más discos. Claro, sí, y sí, y era,、sí. se lo podían bajar gratis, comprarlo, aportando lo que, lo que sea.、Sí, de、sí, sí. un dólar hasta lo que h i i e r o n v m o s hacer eso nosotros, ¿no?、Y、lo p o m o s、eh, hacer. ¿Lo,、claro. lo vamos a hacer.、Sí. Mira, acaba, acaba de nacer el cuarto disco este, con este formato. Este, cooperativo, donde cada uno de los que. Además, es demasiado fácil. Es、sí, muy comprar, fácil, por supuesto. Aportás lo que sea, que siempre es una cifra. La compra del disco, ¿no? lo que te i n s u m a es、claro. ir a, a una disquería y con la suma de, de todas las voluntades,、claro. es cómo se genera el proyecto, el proyecto final.、Claro. Así que este, eso está bárbaro. Eso está bárbaro. Está por salir, creo que. El 11 de este mes, esa historia que para mí es como, como un embrión de, de una nueva historia. Yo nunca había escuchado algún proceso similar para poder tener un DVD y un CD al mismo tiempo, porque les dio para eso y entonces se estiraron en el proyecto. Okay,、bueno. Así que a tener en cuenta ¿no? que hay, hay formas de,、bueno. de romper ese, ese yugo tonto.、Sí. Este, para mí, qué sé yo, las discográficas son como,、no、digo como el técnico de fútbol. Pero sí es el dirigente, ¿no? Te parecen a veces que es más importante el que no juega que el que juega, sí, ¿cómo digo. puede ser? Si no es más、sí. importante el que juega que el que no juega, algo estamos haciendo mal, algo no está saliendo como, como lo habíamos soñado cuando comenzó esta historia. Muchas gracias por haber venido, gente, y, y déjenos un corte para irnos. Bueno, antes,、eh, si sí,、claro. tengo un segundo, vamos a estar tocando este viernes, 7 de junio. Sí. En Buenos Aires Club,、sí. Perú 571. Así que bueno, los invitamos a todos. Vamos a estar tocando con Silvina Moreno, que la invitamos a tocar, canta genial. Así que. A partir de las 21, a partir de las 21 horas. Y bueno,、eh, los, los esperamos. Los, los esperamos ahí y me tomo el atrevimiento ...si... para poner una canción más, si es volviendo a vos. Sí, parece? q u é track es? Track número 9, 9. Track número 9. Track número 9. Para ahí nos reiteramos entonces, el viernes 7 de, junio, 7 de junio a las 21 horas, Buenos Aires Club, Perú 571. Allí vas a poder escuchar a Josefina. Gente,、eh, que sea la primera y no la última vez que los tengamos por acá. Un、como、placer. o、no, material e la, la mano,、placer. o sin material en la mano, pero que los tengamos por acá para hablar de, de lo que tanto les gusta, de lo que tanto nos gusta, que es. Cómo hacer música, pero además en paralelo, que es la vida de cada uno de ustedes, porque esa es la forma de, de construirla y a veces es un, es un dato que está este, cajoneado para la gente. ¿no? Sí. En esta mesa se sienta aquel que, este, que es plomo de sí mismo, ¿no? que sí. es lo que pasa tantas sí, sí, y tantas、sí. y tantas, tantas veces y que llega con la lengua afuera para subir、Tal、al、cual. escenario. Y cómo serían las cosas y estarían solucionadas, ¿no? Sí. ¿Cómo hubiera sido que se yo unjecter con una computadora, c l a r o no hubieran parado, claro, no hubieran parado nunca. Bueno, Muchísimas bueno. gracias por habernos. Gracias a ustedes. p e r vamos con su música. Si e s t u i s t e escuchando a Josefina presente. Y que no me expliquen más. どんで prometí?